Ministro, llegando a una fábrica, mirando, entendemos, la, la producción de la provincia acompañando a la Presidenta. Sí, hoy fundamentalmente acompañando a la Presidenta, ahora en la, en la fábrica de los Patronel y después en Cooper Shoes Converse, uh -huh. que la marca comercial, que estamos muy orgullosos, una empresa que tiene promoción industrial y además una empresa que va ganando este con, se está consolidando como la quinta en el territorio nacional en producción, a la verdad que estamos muy contentos y acá en Las Flores se está dando un polo relacionado al calzado que estamos auspiciando, que estamos colaborando y estamos trabajando como provincia de Buenos Aires para terminar de consolidarlo. Esa esa empresa, eh, la de calzado me refiero, tiene previsto sí. una creación de fuente de trabajo importante para Las Flores. Sí, sí, sí por supuesto, por supuesto viene generando viene generando mucha fuente de trabajo, empezó con 90 operarios y ahora están llegando, si se termina la última etapa llegarán a 300 empleados, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué expectativa de cara a la elección para la séptima sección electoral? Todas, tenemos una, una bueno que tenemos un muy consolidado, tenemos buenos candidatos donde hoy no gobernamos y tenemos una buena lista, así que estoy muy contento. ¿Se gana? Estoy convencido. Gracias. Gracias.